A vast virus database has been updated. AM570, Radio Argentina. Frecuencia de radio con propuestas para un presente con futuro. ¿Sabes que puedes escuchar la radio desde tu celular? Muy fácil. Entras al App Store. Descargas e instalas la aplicación TuneIn. Buscas Argentina AM570 y listo. Nos escuchas en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y Blackberry. De lunes a viernes, desde las 12, lo invitamos a compartir... Uno contra, uno contra uno. Una completa reseña con la actualidad del básquet y sus protagonistas. Uno contra uno. uno, contra uno. Con la conducción de Fabián Pérez, José Montesano y Matías Traversa. Uno, uno contra, contra uno. De lunes a viernes, desde las 12, por Radio Argentina. AM 570. AM 570, Radio Argentina. Periodismo con propuestas para un presente con futuro. Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Porlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing en Radio Argentina. AM 570. De un Muy buen día, bienvenidos a estos es Racing Arrancando una nueva semana Después de un domingo Gris como el día de hoy Una nueva derrota, 20 en este torneo Digo en este año, ¿no? El torneo largo el calendario eh, Esta vez frente a River, 3-2 a Perdiendo el tercer clásico en este torneo vamos a estar hablando obviamente de la derrota la nueva derrota de Racing en el día de ayer por la tarde-noche vamos eh, a estar hablando con Leo Paradiso también acerca de lo que ha quedado en la conferencia que vamos a escuchar algunos tramos de la misma para eso tiene información que luego en un ratito nada más eh, lo vamos a tener al aire eh, La pregunta de todos es cuándo se termina esto, ¿no? Creo que hacía mucho tiempo... Yo tengo la respuesta, ¿eh? Sí, sí, me lo imagino, Diego. Dos semanas, que... dos semanas, dos sí. semanas se termina todo. Sí, no, no, está bien, pero... Digo, Por lo eh, menos uno, esta parte. Parece mucho, dos esta semanas. Parte. Hacía mucho tiempo, futbolero como, uh -huh. como lo soy, que miro cualquier partido de fútbol, ya reconozco que es una adicción una enfermedad, ¿no? Eh, hacía mucho tiempo sabiendo que luego va a haber dos meses y medio, dos meses y medio, tres sin fútbol local, más allá del mundial. Y viste que eso te genera, uh, dos meses sin fútbol. ¿Cuándo vuelve a ver a Racing? Viste, ver a a un partido. Bueno, Hacía mucho que no me pasaba esto de que termine el. Sabiendo que va a pasar eso, que va a haber dos meses y medio sin fútbol, quiero que termine esto. Que termine el torneo, por favor. Porque. Es tan repetido todos los fines de semana lo mismo. Es la misma película Es como que vos tenés ¿Te acuerdas cuando teníamos la videocasetera ¿En, en, en, ¿En la década del 80, 90? Sí Que por ahí tenías la posibilidad de comprar una sola película Y la había todos los fines de semana Y todos los fines de semana Mostraron la misma película Ahora y, pero, pero yo... A Rocky, Rocky, 1, Rocky 1, Rocky 2, Rocky, Rocky... Yo te pregunto Si vos eh, Sos un tipo vivo, ¿no? Piola Y vas al colegio todos los días Y tenés prueba todos los días sí, O claro. una vez por semana tenés exámenes Y no estudias nunca o lo básico o estudias lo básico y te va mal sí y tal vez alguna vez te va bien porque sos vivo, porque sos un tipo audaz porque sos piola sí. pero generalmente te tiene que ir mal si no estudias nunca vas, das un sí. examen y te va mal sí, bueno. vas sin estudiar y te va mal uh -huh. alguna vez puedes zafar y te ponen un 4 porque tal vez tuviste algo de, de ingenio y, y deducción y lo pudiste uh -huh. hacer lo pudiste descubrir las respuestas Y, y te sacaste un 4 y pasaste y, y la verdad dijiste bueno, con esto safé y, y y alcanza, pero al otro fin de semana o a la otra semana volvés a, a a estar en la misma situación sin estudiar, examen y te va mal. Examen en algún momento llega a la mitad de año. Y la gimnasia es esa, ¿no? O sea, ir sin estudiar dar examen y que te vaya mal. En algún momento todo el entorno tuyo, cuando vos contás la historia y te ven ¿Se pueden asombrar? No, no, está o claro. O sea, no, no, no, no. por eso digo que no te entiendo mucho esto. A ver, eh, futbolísticamente. ¿Y esto que te ponga mal? ¿Y qué te, te pones mal? si ya, eh, ya. Ya pasó la etapa de ponerse mal. Porque uno se pone mal cuando espera algo de alguien. Cuando vos no esperás nada de Racing. Porque no espero nada de Racing. De este Racing, no espero nada. Entonces no me pongo mal. Y no soy menos hincha que los no, demás. No, no, está claro. Cada o sea, uno tiene. A ver. Eh, el termómetro de ser más hincha menos hincha es una estupidez Yo trato de ser Lo más ecuánime posible de Dentro de lo que pienso Dentro de mis limitaciones Trato de buscar las maneras de contarle lo mejor que puedo Al hincha que está del otro lado Al oyente de esto es Racing Mi visión Equivocada o no es mi visión Soy hincha de Racing Soy periodista Soy un tipo que le gusta el fútbol como vos Pero generalmente uno toma una expectativa genera una expectativa del otro lado hacia uno cuando te la genera cuando, claro sí, sí. cuando hay algo que vos decís potencialmente podés saber que este equipo te genera expectativa es como la pelea del chino Maidana con Mayweather la pelea del chino mariana con Mayweather cualquier el más optimista del mundo sabía que si no lo noqueaba, que era no imposible ganar la pelea terminando los dos lo que dijiste vos sí, si sí. no lo bloqueaba no ganaba era no imposible no, no. porque a Mayweather no es que el chino no le puede ganar por punto no le puede ganar nadie por punto uh -huh. entonces o por lo menos en este, en este no momento de la vida ¿no? pero la expectativa era la trompada bueno Racing es esa la expectativa que es y el error del rival no sé, un remate de Paul que se desvía en 20 y, sí. y le queda a alguien agarra mal parado pero después dentro de lo que es el contexto del juego Donde vos tenés una estrategia, una táctica, una forma, una manera, idea, una idea, una intención. Todo eso no está en la bolsa de este momento de Racing. Y muchos me dirán, ¿y cuánto hace que no está en la bolsa? Y muchísimo. ¿Cuántos torneos de transición van en Racing? Y muchísimos. Y el equipo y la institución ya se han acostumbrado. Yo recuerdo un viejo presidente, un viejo nuevo presidente de Racing, uh -huh y digo viejo nuevo porque eh, eh, parece viejo porque en Racing pasa el tiempo y en poco tiempo parece mucho de, de, de, de tan pesada que parece la carga uh -huh. hablo de Gastón Cogorno que decía tenemos que sumar colchones de puntos y esa es la mentalidad de algunos dirigentes que manejaron la institución, entonces ¿qué pretenden? ¿qué pretenden si, si el mensaje de arriba siempre fue chiquitito? nunca fue un mensaje por más que ¿Viste lo te dicen mentime que me gusta? ¿Por qué yo bancaba tanto al Coco Basile? Y acá traigo una, una pequeña comparación. Porque el, por lo que fue el Coco Basile, por sus ideas, porque siempre me gustó ese fútbol. Pero los años pasan para todos y tal vez Basile ya no estaba para dirigir la última vez que vino a Racing. Y él, por su amor a Racing, en 10 fechas se fue, no pudiendo manejar un plantel. Tratando de hacer cosas que tal vez no estaban dentro de su idiosincrasia, como jugar con tres en el fondo y todo eso. Sí, y... sí, sí, sí. Eh, a, pero a hacer pero grabar, se ¿sí? fue. Pero se fue. Y uno toma esta, esta experiencia de, de lo que pasó con Basil, un tipo, uno de los ciegos de verdad de Racing, como tantos, que le fue mal. Y si te va mal, te tenés que ir. A ver, no podés perder la mitad de lo que jugás y encima de perder, no mostrar nada en la cancha. Y además, de eso, y además de eso, no tener ni siquiera la inteligencia de saber que la gente te respalda, hagas mal todo el día las cosas, todo el tiempo, hagas mal las cosas, la gente te respalda igual por lo que hiciste, y sin embargo, no tenéis ni, ni un poquitito de decir, bueno, no perdió el campeonato, no perdí el descenso, Estoy en la medianía, no hay ninguna copa en la que te haga entrar. Por lo menos, me la voy a jugar porque es un partido en el cual me la tengo que jugar. Y si pierdo, pierdo. Pero la gente va a entender que me la jugué. Y no siempre esto de esperar y ver qué hace el otro, y, y, y regular, y, y, y inventar jugadores en un puesto que no juegan. Que es, ¿Viste? ¿Qué vos decís? Basta de esto Porque si Gómez no está para jugar de titular Tampoco está para jugar de titular en el segundo tiempo Porque si Abuel Es más que Campi Que lo ponga de entrada Porque Campi, no sé qué hace en la cancha Y estas son todas son, son, Hablando de fútbol sí, sí, está, Son claro. todas cosas que pasan sí, en Racing te lo planteaba antes de, de entrar ¿eh? ¿Sí? a, a la radio y hablábamos Dios si crees que Abuel juega en la misma posición que Campi, porque de hecho lo, lo ubicó en la misma posición. Y las diferencias son que Abuel te puede dar, según el técnico, ¿eh? no, yo no coincido con esto, para mí Abuel es un jugador retirado, ¿sí? eh, pero si vos crees que Abuel te da más juego en la misma posición que Campi y ese juego te puede llevar a tratar de descontar e igualar el partido, ¿por qué no lo pones en entrada? Porque supuestamente para vos es un jugador que te maneja de otra manera la pelota y que puedes generar alternativas en ofensiva y Campi es un jugador que te puede hacer caso tácticamente que sumas un grandote para sacarla ¿sí? que sumas un grandote para ver si en algún momento del partido tenés una pelota parada y lo buscan todo a Campi para que baje la pelota entonces si vos crees que uno te da juego y el otro te aporta para tirarte atrás y armar un buen bloque, poner la buena entrada. ¿Para qué sostenés a Campi en la mitad de la cancha? O sosteniendo a Campi en la mitad de la cancha, mostrás claramente, partido a partido, lo que vas a buscar. Eh, en un momento del primer tiempo, River por derecha, con Mercado, con Carbonero y con Villalba, lastimaron por ahí. Más allá del rendimiento de Corbalán, que ya es normal y común. Lastimaron por ahí. Y si querés que después se tira al medio, y no querés que te haga de 3 b de volante por izquierda, de enganche y de win izquierdo, todo junto, cambia las maneras. O lo tirás a Campi por la izquierda, o ponés a Wall directamente como volante izquierdo, porque te están entrando como quieren por el costado derecho. Me da la sensación que es la... Sí, pero el tema es que si vos jugás 4-4-2 Y no tenés dos laterales buenos Y no tenés dos volantes sí. por afuera buenos Si tenés una de las dos patas que te faltan De eso, del lateral está o del volante listo. Tenés problemas e Defensivamente claro. vas a tener problemas Está claro, digo entonces Ni siquiera es inteligencia táctica Porque más allá de como me decías vos River tenía la obligación de ganar River estaba armó ligado Armo un equipo en base Al saber... Qué Racing se le iba a meter todo atrás. Entonces, ¿qué puso? Puso a Carbonero que juega, más allá que merece ser titular, puso eh, a Lerzini... Lo que pasa es que River juega... des es el 5, no es un 5 tradicional. Ledesma juega al fútbol. Pero juega más o menos... Eh, eh, a ver, el esquema de River no varió no, claro. de, de lo que viene jugando. Está o sea. claro, pero aquí voy, Diego. más jugó el volante central de River más retrasado a 15 metros del área de Racing. Eso te marca dónde estaba parado Racing. Yo ni siquiera la inteligencia de... Ponerlo de Paul detrás de Ledesma... Comerle la espalda... Que Ledesma iba, iba, iba... Rojas se tiraba por izquierda cuando Lanzini... Se tiraba a la mitad de la cancha... En esa forma de enganche... En algún momento, los primeros minutos... Parecía que a Ocho se le tiraba atrás de la espalda de Bancioni Para comerle la espalda... Porque es un jugador que va mucho... Pero ni siquiera esa inteligencia de... Yo me voy a defender... Pero voy a ser... Lo suficientemente... Inteligente... Para aprovechar los errores del rival. River atrás es muy malo. Racing estuvo a punto de empatar un partido que lo tenía recontraperdido por las deficiencias que tiene River. No agarran a nadie. Pero Racing equipo... estuvo a punto de hacerle tres goles a River. ¡Tres goles! Diego, eh... ya desde, desde el arranque de, del ADN de un equipo todo el mundo sabe que este Racing es netamente defensivo más allá de que por ahí los números no lo den pero no es, es una dicotomía decir Racing es un equipo defensivo y perdió la mitad de los partidos que jugó con este, con este técnico sí. porque entonces eso no cierra no, no, pues decir bueno si soy defensivo lo mínimo que tiene que hacer es defender bien lo mínimo sí. bueno este sí. equipo no defiende bien no ataca bien no maneja la pelota uh -huh. y en realidad depende solo solo de alguna, individua alguna individualidad en este caso Saja que ha tenido una muy buena etapa en la época de su del día y una etapa bastante floja con Merlo porque muchos me dirán no pero mirá que hubo partidos en los que, ta en los que el arquero te salvó es cierto sí los últimos no sé. partidos los últimos partidos sí. de Saja han no sido malos no un buen rendimiento pero no para bueno. pegarle como le pega no amigo. porque yo no le por pego por el balance le pego por los partidos de ahora Diego le hicieron un gol en el área chica a un arquero no, que amigo, a ver, a ver, si si un defensor. le hicieron un gol de taco en el área chica a chica, ver si y... me el gol de taco en el área chica es circunstancia de que un, es un equipo que está Nomás, parado mirando Carbonero le partido del borde del área del Caimira no Caimira los volantes miran los centrales miran todos miran el arquero mira Le Entonces, pará, ¿vos me escuchás lo que te digo? Sí, o sea, sí. estoy hablando del partido puntual con River, estoy hablando del partido puntual con Estudiantes y estoy hablando del partido puntual con Quilmes. Uh -huh. Racing tuvo en un arquero en que te salvó el 80% de los puntos que sacó Racing en la época de su del día, sí. tal vez en... gran responsable haya sido Saja. Sí. Hoy, Saja no te salva. ¿Puedes acordar la famosa frase si Saja no te salva, Racing pierde? Uh -huh. Bueno, hoy Saja no te está salvando y Racing por eso perdió... 20 de 36. Sí, sí, Entonces, es. no, sí. o sea, no jugamos más. Hablemos sí. de la realidad. ¿La realidad cuál es? Los números son: perdiste 20 de 36. Saja está dentro del plantel y es tan criticable futbolísticamente como el Pero resto. Sin duda. No voy a hablar no, bien no. de Saja porque salvó no, no. muchísimos partidos a Razi. Estoy hablando de ahora: el partido con River atajó mal, el partido contra, contra Estudiantes atajó mal y el partido contra Quilmes atajó mal. Así como te puedo decir que hay un montón de jugadores que juegan mal siempre. Uh -huh. Saja, gracias a Dios, está en Racing, y hay algunos partidos puntuales en los que vos podés destacar que tuvo errores muy groseros. Y estos es lo, son los partidos que te nombré. Después, Saja lo quiero de acá hasta que se retire, porque es un gran arquero. Futbolísticamente no se lo puede discutir, o por lo menos yo no lo puedo discutir. Sí puedo decir que hubo partidos en los que atajó muy mal, como ayer ir a hablar de, de lo del penal ¿eh? El penal sobre el final Es otro tema Hablo de cómo ataja El penal es una circunstancia Digo, el penal no, no, eh, sí, Si señor. lo hubiera cerrado a otros jugadores Es lo mismo Once, diecinueve minutos Recuerden que seguimos con el sorteo De las camisetas ¿eh? lo, lo estiramos una semanita más Hasta el viernes Dos eh, camisetas oficiales Las toppers, las originales Gentileza de la agrupación Racing Grande El viernes las sorteamos La consigna es Debe seguir Merlo o no A partir de la finalización de este torneo 4535 5707, ahí es donde se tiene que comunicar, contestar sí o no, y dejan sus datos personales para participar del sorteo que vamos a hacer el viernes. Nos tenemos una semana más debido a la cantidad de gente que este, había sumado y se sigue sumando. Y el 4535-5700 es nuestro contestador automático habitual de todos los días, donde compartimos ideas futbolísticas con ustedes. Le quiero mandar un gran saludo, antes de la tanda, a un colega, a varios, a Adrián Piedra, buena, dole y a Sergio Rec que hoy vuelven a comenzar a partir de las 13 horas 13.10 uh -huh. por Radio El Mundo de 13 a 15, uh -huh. junto con el Turcus Aín y Arlán. Un abrazo, un abrazo grande 11.20 minutos vamos a seguir ¿eh? hablando del partido eh, tenemos mucha tela para cortar, en un ratito seguimos 11.20 decía, tanda y volvemos Hasta las 12, 12. date en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en Racing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 Atletismo en Racing Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y Sumamos más de 2000 kilómetros en carrera Lunes, miércoles y viernes a las 18 Atletismo arroba punto punto Estuvimos cuando Racing Max nos necesitó Ahora también vamos a defenderlo Sumate, Sumate. Primero Racing Salga. Planeta C.C. Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta C.C. Jeans, Cuenca, 333 capital, teléfono 4637-6391. Fin del Espacio Publicitario, Argentina 570. Hasta las 12 y date en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en ratio. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Lo importante es el camino. Amigos de Racing, me parece que hacer referencias a jugadores individuales y siempre los mismos no va. Tenemos que hacer referencias al jugador mejor pago. No tenemos arquero, se los vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Racing necesita un arquero, un 2, un 6 y una lucecita por lo menos. Pero Arquero necesitamos. Alfredo de Martín. Lo importante es que sea. Oh, buen día, soy Jorge de las Flores. Ahora, con la declaración de Mostaza, me quedó claro por qué Racing está donde está, porque se le lesionó un delantero. Mirá vos, cómo venimos a ayudarlo. En la posición de Racing porque se lesionó no, un delantero. Es una vergüenza, Mostaza. Andate, porque yo tengo el martillo en la mano para romper esta estatua. Gracias. ¿Qué tal muchachos? Alejandro Torcuato. Coincido con Morris. Este Racing te quita todo. O sea yo, no sé, los pocos goles que he hecho de los últimos 6 7 partidos, la verdad no he quitado ninguno. No te da ganas ni de quitar un gol este Racing. Por favor, lo que, lo que, lo que hace, él no es este hombre verlo con Racing, este, los jugadores tienen su culpa, pero lo que hace él, y encima sale a tomarnos el pelo y decirnos que Racing jugó un partido espectacular, por favor, no hay que esperar, no hay que esperar a, a ahora junio, ¿no? se si tiene que ir mañana, mañana no tiene que terminar con los jugadores, tiene que venir al faro, lo no, prefiero al faro, mira lo que te digo, saludos. 11.25 minutos, eh, gracias a todos los que se comunicaron y se siguen comunicando al mil 5.700, eh, hablando un poquito, eh, debatiendo un poquito entre todos de fútbol eh, traigo un punto en el análisis, Diego, porque lo tenemos al Nacho González En línea para charlar un poquito acerca de este momento de, de la academia Él fue parte de este plantel y seguramente tiene motivos eh, fundados para, para opinar eh, Nacho, buen día, Diego Coren, de estos recientes saludos, ¿cómo te va? Sí, qué tal, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, bueno, Nacho, un poco te convocamos para esto, ¿no? Eh, fuiste parte de este plantel, lo conoces muy bien. Eh, ¿Qué análisis haces? Eh, faltando dos fechas, eh, el momento, las maneras, eh, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza en este momento? Eh, me parece que, bueno, eh, todo... Arranca, o sea, ya creo que la temporada, cuando digo la temporada, lo de. del año, sí. Principios de agosto, sí. Uh -huh. Me parece que, que ahí las cosas se hicieron, se hicieron mal. <coughs> este, una toma de decisiones eh, popular, vendría a ser, ¿no? Porque, bueno, las primeras cuatro fechas las cosas no venían bien. Se tomó la decisión para mí, y en lo personal, y me hago cargo de lo que digo, una, una decisión. Eh, donde todo el mundo quería que se fuera, que era Luis Ubelía. Entonces, uh -huh. este, y siempre miramos hacia atrás y hoy vemos que, bueno, que se, se, se empiezan a él, jugadores que sacó, una temporada importante. Después podemos analizar un montón de situaciones, el juego, sí. qué nos gustaba, qué no. Este, y me parece que a partir de ahí, después, bueno, hacer un análisis un poco más profundo, este, también sería meterme en el, en el trabajo de alguien a quien, a quien respeto, porque yo... Sea, hoy me siento entrenador de fútbol y es un colega entonces eh, es mm. difícil también dar una opinión pero si me, me preguntás este me parece que el comienzo de todo eh, fue allá por por agosto en una, una decisión apresurada y en un clima lamentablemente que nadie esperaba eh, interno que no que como protagonista digo protagonista digo bueno no sé, partido en cuerpo técnico jugador no podemos agarrarnos solamente de eso pero que bueno que ha afectado de cierta manera todo lo que ha pasado eh, a nivel interno. Eh, Nacho, te llevo puntualmente al plantel, eh, porque hoy, eh, pasado el año, eh, muchos hablamos y decimos, eh, más allá eh, de, de estar de acuerdo o no con, con, con la ida de su digo, ha pasado su eh fugazmente fue lo tuyo, lo de Isquia, eh, se contrata a Merlo digo, ¿pesa esto en un plantel? ¿de qué manera se toma cuando eh, un conjunto de jugadores, lo notan también porque lo saben, son conscientes de que eh, en un año pasó este, aquel, el otro digo ¿cómo se toma esa parte? Eh, en cuanto digo, a la, la variedad de técnicos sí, en yo, un año este, creo Por eso es que soy muy cauto con, con la cuna. ¿no? Sí, eh, te entiendo. Me parece que, que el jugador de fútbol es bastante inteligente. Eh, cuando es inteligente, analiza otra situación. Cuando ve que hay que hay cierta toma de decisiones, ¿o ¿cierto? Entonces eh, entra en una duda. Eh, me, me parece que que no sé hasta qué punto pudo haber estado el convencimiento y todo esto que se ha hablado, de que, bueno, de que Mostaza ha llegado para apagar este incendio o para hacer callar un poco a la gente, este, por algo se dice o por algo se escucha o por algo se, se habla o por algo sale en la prensa, me parece que, que siempre de todo lo que sale en la prensa hay un, un porcentaje de, de veracidad en lo que se dice. Y el jugador lo palpa, entonces, bueno... Este, después podemos analizar el juego distintas posiciones eh, y me parece que ahí es donde está la responsabilidad del entrenador es decir, bueno si el día que a mí me toca agarrar un equipo o sea, yo trataré de, el día que me toque irme que la mayoría de mis jugadores estén un poquito en lo potencial más arriba de como los recibí y cuando hablamos de potencial individual después en lo colectivo seguramente se verá este, pero no puede ser que el rendimiento de muchos jugadores haya bajado O sea, el negro bombe es un jugador que ha explotado y, y que en menos de un año haya pasado de, de jugador de titular a, como se dice en España, a la grada, de la grada otra vez a titular, jugadores que han cambiado postes, pero tampoco me puedo meter yo en algo porque es una decisión del entrenador y yo sería un irrespetuoso. En, y no faltarán, tampoco me importa lo que diga, no, si vos que ganaste. O sea, ¿no? uh -huh. Yo, yo lo analizo afuera, tampoco me quiero meter demasiado. ¿no? Nacho, ¿cómo te va? Diego Morris te saluda. ¿Qué sí, tal estás? Eh, escuchándote, eh, evalúo un montón de cosas y, y obviamente que del otro lado, de este lado, algunas podemos saber y no, no podemos decir al aire y otras sí se pueden decir al aire. Lo concreto es que futbolísticamente Racing es el peor equipo de la temporada, desde los números y desde el juego. Cuando vos decís que Subeldía se fue y ese fue el, el primer error ¿Te basás en los 62 puntos? ¿O te basás en que el trabajo de Subeldía no había comenzado de la manera que vos pensabas? Te digo por qué Porque este plantel, y parte del, del plantel junto con Pelletier y algunos jugadores que se fueron Fue el plantel que armó Subeldía Entonces digo, eh, es raro escucharte decir que el error fue haber sacado su del día cuando Racing había empezado la, cara la catarata de derrotas en ese momento y obviamente hoy Merlo es tan responsable como en aquel momento el comienzo de esa seguidiza de derrotas digo, en cuanto al tema de no poder sacar adelante un equipo desde la reacción y desde la idea, ¿no? Sí, vamos por partes me parece que, que tres derrotas pueden hacerte tomar decisiones y, y por eso es una consecuencia de los últimos años de Racing Sí Y no me venga a decir que no, porque yo la he vivido. ¿eh? No, me la... Ay, no, no. Me... Yo estoy del año 86 en Racing. Uh -huh. Es cierto. Y se acuerdan. A Perfumo, a Rubén Paz. No sé si el Pato Emilio sí. como entrenador, porque no estaba en el Pato. Sí, el Pato Emilio sí. tuvo 11 partidos sin y ganar este... y se fue. Entonces yo lo digo es, cuando analizo, cuando analizo lo de Luis, digo los procesos, porque después, después, el eh, que está en el fútbol y no solamente en Racing, eh, el hincha del fútbol, cuando hablaba, no, yo tenía un proceso ¿no? estoy tres veces por semana, el y... Cuando salen, no sé, el Google, uh -huh. eh, ahora estudiante con esta el, el fraco Pelegrino le, le, le, le, la tuvo que pelear, ¿eh? Estuvo a punto de... estuvo tequeando. Entonces hoy todos hablan de... Y después nos llenamos la, la boca hablando y diciendo eh, los procesos, qué bueno, qué ejemplo, el Flaco Vareca etc. Pero hay una dirigencia detrás y, y, y, y un proyecto que se banca más allá de del hincha el hincha lo vamos a jugar, el hincha es pasional y lamentablemente tiene todo el derecho a decir y expresarse después quienes tienen la la responsabilidad de llevar las riendas de un equipo sé que Racing no es fácil sé que Racing no es eh, no es Vélez no es Lanús lo sé por todo lo que hay detrás pero cuando digo lo de, lo, de, lo de Luis me parece que se hizo y no le digo nada porque en realidad yo no llegué con él yo estaba en el club cuando llegué pero me me, me me gustó su gestión, me gustó su, su manera de, de mirar hacia abajo, de, de, de, del día a día, del respeto del, del compañerismo. Eh, después podremos analizar algunas formas muy finas de, de jugar, algunos catalogarlo de, de defensivo. Yo sinceramente no lo vi nunca. Después, bueno, eh, te puede gustar o no el, el, el planteo, te puede gustar o no, hubo momentos o la elección de algunos jugadores pero sí hice una campaña bastante buena y después bueno nada te vienen tres derrotas y parece que se te viene el estadio de Racing abajo y bueno y, y ahí es donde me parece que que vos te diferencias de, de, del resto está muy claro Nacho perdóname, está muy claro lo lo, lo que decís y y obviamente eh, es muy concreto de la realidad de un tipo que vive o vivió dentro de Racing desde las entrañas o sea y eso pasó con vos Y, y está buenísimo esto de, de, de discutir futbolísticamente lo de su día, lo de Merlo hoy, lo tuyo, lo de, lo de cada uno porque esas son maneras es un programa para hacer una hora y hablar de fútbol pero claramente me queda que estás hablando de que, y esto lo digo yo, no lo dijiste vos pero lo que, lo que entendí que la máxima responsabilidad de esta situación de Racing la tienen los dirigentes de Racing que son los que toman la, las decisiones y entonces yo me pregunto y esto te lo pregunto a vos que hoy estás afuera de Racing y tal vez me lo puedas responder o no pero, ¿por qué tanto sube el día, en su momento Merlo ahora todos los entrenadores que estuvieron en Racing elogiaron permanentemente a, a Coborno, a Molina a, a, bueno, a Blanco está ahora pero digo, los, los vivieron halagando y que Racing está cada vez mejor y cuando se van Parecen como que no, que la realidad no era tan así. ¿Esto me parece no, no, a mí no, o estoy no, equivocado? O sea, yo, no escuché, yo no escuché a, a Luis o no, a no los que se han ido a hablar mal de la dirigencia. hay hay, hay parte. Eh, yo, eh, me ha tocado volver al club en el 2012 y me tengo que sacar el sombrero. Porque cuando fui, y el equipo, yo ya estaba o era parte del primer, del, del primer equipo en el año 97, muchísimo tiempo atrás. Pero después en el medio han pasado un montón de cosas hoy Racing tiene un predio este, los pibes tienen un, un lugar donde, donde, donde sentirse, sentirse identificado, un buen lugar de sí. abuelas inferiores el club está medianamente ordenado, ahí yo no me meto Yo y cuando digo no son los máximos responsables pero también como protagonista, como jugador o como cuerpo técnico sería fácil es la culpa de la dirigencia yo, me parece que hay una responsabilidad de partes iguales pero hay una que tiene un poquito más que el resto que es quien toma las decisiones es así Pero vaya bien o vaya mal La sí. responsabilidad de que, de que vaya bien También va a ser de la, Un poquito más de la dirigencia Porque son los encargados de elegir el entrenador El entrenador elegirá a los jugadores eh, pero, pero después en la gestión Y en el día a día Y, y fue así Porque tanto, tanto Víctor Como eh, ante Gastón eh, Quizás yo con Rodolfo Porque en el momento que me tocó estar Fue bajo la presidencia de de Coborno, Rodolfo apareció un poco menos, eh, no antes como cuando era presidente, pero yo no estaba en el club con Víctor Blanco, con Adrián Fernández o sea, la relación es bárbara y yo no escuché de los que se han ido a hablar mal simplemente lo que digo es que cuando uno tiene que tomar decisiones, a veces el apuro hace que te entre en esto y a veces decís voy a buscar A para pagar ¿qué? y en definitiva es más de lo mismo porque no, los resultados están, están a la vista, o sea, no lo... No, no, No, no... no es tal... yo estoy descubriendo ni vos estás descubriendo algo. Es una realidad. No, no, país, totalmente. La Racing está a punto de igualar una de las perecampañas. Ya la, ya la superó. Ya la superó porque nunca había tenido 20 derrotas en una temporada eh, en cuanto a los números. Tal vez eh, el hecho de los puntos es otra historia, pero digo, perdió 20 de 36 partidos en una temporada de la 38. Me parece que eh, ante, eso, ante esos números no hay mucha vuelta, no hay mucha discusión. Lo que yo te digo... No es que escuché a Merlo, eh, a Istia o wow, a... Wow. No, pero lo que te van a decir todos, o sea, en el día a día siempre hubo un acompañamiento, siempre hubo de todo cuando se ha reclamado cosas, cosas entre comillas, para resolver el estado, o sea, y ha sido muy cordial y muy llevadero, y, y quizás mucho más en, el, en la temporada de los 60 puntos, donde cuando las cosas marchan bien, y encima, bueno, vos, desde los resultados, esto... Se potencia mucho más. Este, por eso digo, ¿dónde arranca? Y yo creo que arranca a partir de la ida de, de Luis en esas tres derrotas. Donde se vino el Pero trabajo, el plantel, Nacho, y... ¿no está mal conformado? Vos, vos, vos hablando de fútbol, eh, podemos hablar de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿El plantel este sí, de Racing no está mal conformado? Hay unos dos por puesto. Y Racing no tiene cuatro, por ejemplo, porque Gómez es una aparición estaba después, después te agarras la patita en el medio. La patita viene después, de la sí. después del mercado de invierno. Y también, pero no trajeron ningún cuatro. Aquiles. Bueno, Quiles eh, lo trajo sobre el día. Un jugador que no jugaba hacía bastante tiempo. Racing tiene a Corbalán de tres y no tiene ningún reemplazo de Corbalán. Ibañez. Juega Caiz. Los centrales de Racing son Sabel que es un pibe que apareció hace un par de torneos. Luis no lo utilizó tanto, ahora sí Merlo. Ortiz que es un tipo que obviamente con una vasta experiencia, pero ha tenido algunas lesiones. Kai que hace mucho que está en el club y algún otro que pueda estar, vino claro, ahora. Sí. ahora. Sí. Digo, pero Racing claro, no tiene, quiere... está claro que la conformación del Mercado Grande la hizo subir el día. Sí. ¿no? Él habrá tenido sus motivos o habrá creído que con eh, si Ortiz como es más milónicos, más la aparición del polaco Salwich, más chicos que venían de abajo Estaba cubierto, lateral derecho, antes de la partida y teníamos a. O estaba Pichu, estaba la aparición de, de Rome, no nos olvidemos de Bazán. Cuando digo yo, porque miro para atrás, porque se miraba constantemente el fútbol juvenil. Sí. Entonces no, no era decir, bueno, esperar la aparición, esperar que Radaeli me mande un equipo juvenil y ver si encuentro algo, no. Se, se miraba constantemente. Y el lateral la izquierdo, bueno, tenía Corbalán, tenía la llegada de Luis Paglian, que después de Isquia lo hizo jugar más de volante que... Él. Pero ahí ya nos metemos en un terreno muy, muy, muy fino donde es el entrenador quien decide. Es como que yo el día me toca armar el equipo, escuche a otro que me diga, mira, uh -huh. este me tiene por acá o le... allá, sí. Y bueno, por eso sí, sí. hay que tener cuidado con... Nacho... Se dice? Más que nada, por, por te por Sechuga dos cosas puntuales. Eh, dos preguntas en una. Hoy para mí erróneamente, y muy equivocadamente se le cae a Saja eh, no te digo, por vos, digo, está bien puntualizar, digo, le digo a mi compañero Diego Morris, puntualizar algunos errores que hubiera no, no, que hacer no, tuvo un mal partido Saja, no, después los no, no, puntos de, de Racing 40, está bien, 40 lo tuvo Saja, 40 hay muchos lo, lo, lo concido Saja. Coincido con vos, digo, pero hay muchos desmedidos que le caen a Saja como si eh, fuese uno también de los males más grandes que tiene Racing y me parece que haciendo un balance anual eh, es uno de los poquitos jugadores rescatables de Racing pero no, no hablan por cómo actúa solamente no, dentro no. de la cancha sino no, hablan no mucho sé. por cómo actúa bueno, fuera de no la sé. cancha es lo que dice Ay, no, sabéis, yo no no, dice, no, no, no, sé. no, no, no creo en eso pero quiero preguntarte por Saja y quiero preguntarte si querés quemarlo como hincha eh, de, de, de, del club y, y como más allá de tu... De tu eh, profesión hoy que, que es ser entrenador de fútbol. Eh, te pregunto por Saja y te pregunto por si Merlo debe seguir siendo el técnico de Racing o no. no Vamos a por la segunda. Dale. Me, me, me, me lo dijiste y no... Y con esto de, de, de ser cuidadoso me parece que no... no, no, no me, denisa, me parece que bastante tiene el, uh -huh. el club y todo esto y bueno me parece que que poder opinar, no, no, no depende de mí. Con respecto al otro, te, ya, te digo, yo soy un tipo, bueno, me conocerán más, obviamente. Este, y el chino es lo mismo. Y, y yo, eh, en este año, lo estamos perdiendo, ¿no? Sí. A, a ver, Nacho, si te acomodas, que intentamos perdiendo, ahí se lo perdimos. Sí, bueno, lo que pasa es que cuando el teléfono empieza así que no te escucha del otro lado, no o sea, se termina Justo, con un lindo momento ¿eh? ah, hablando de esta si eh, podemos retomarla hablando estaba por, por contestar lo que él creía de Zaja, a de un tipo temperamental como lo es él y bueno eh, en realidad eh, lo de Marlo está claro ¿eh? es un colega hoy y es muy difícil opinar acerca de lo que debe ocurrir eh, o no pero estaba estaba bueno saber cuál es el pensamiento acerca del arquero no capitán referente de Racing Y eh, trabajó y, mucho con Saja. Trabajó mucho, eh, y me parece que es una persona indicada para decirnos: no que es Saja como arquero, porque creo que lo sabemos deportivamente cuál es su rendimiento. Eh, digo, en general, ¿no? Lo tenemos a Nacho otra vez, ahí te tenemos, Nacho. Sí. Eh, no, me hablabas de Saja y me decías: eh, no, un, me decía, Yo trabajé 20 meses con él. Uh -huh. Yo me transporto cuando era entrenador, ¿viste? Sí, y, sí, sí. Cuando era arquero, perdón. Sí. Y, y a veces me decíamos: sí, hacer esto, haces lo otro. Y me pasa el mismo en casa, ¿viste? Que era mucha -huh. que me digan las cosas. Exactamente. ¿eh? me gusta aceptar, te puedo asegurar que durante 20 meses, mira, te lo digo y, y la verdad me, pongo, me saco el sombrero. Sí. Eh, por eso digo el, el afuera, porque bueno, más allá de, de lo que él pueda rendir los minutos, uh -huh. a vos te demuestran ciertas altitudes de fuerza de, de lo que es un partido, que es un entrenamiento, formas de manejarte y todo, te, te marcan como sos, como, como tipo un tipo jodido, ¿no? Jamás me dijo un no, este trabajo sí, este trabajo no, no me puedo tirar. ¿Se acuerdan del partido con River en cancha de Racing? Sí. De fisura, una de las cositas. Uh -huh. El martes lo tenía entrenando, o sea, no, no, no podía pararlo. Y jamás me dijo un sí, un no, este trabajo sí, este trabajo no, jamás. Uh -huh. Entonces, eso te marca un poco. Y después con respecto a cosas fuera del campo, y me pasó a mí vivirlo. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, siendo capitán. Tenés que estar en un montón de situaciones o de, o de resolver, es como uh -huh. un viste ya tenés que de, determinar cosas cosas, de, defender o ir a reclamar en parte de. Uh -huh. Los dirigentes siempre tienen la misma cara la que ven, lamentablemente. Este, que cuando las cosas marchaban bien no pasaba nada, pero bueno, no sé, igual es algo que se comenta, no sé hasta qué punto es esto, algo firme, que, que se dice que, que algunas cosas sí nos molestan, pero bueno. Uh -huh. Quizás si lo transporto a mi etapa de, de jugador en base, si no me tocó ser capitán, y se me ha pasado exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, al ser responsable, porque bueno, por todo el penal y lo agarran los que lo patean. Uh -huh. Sí, y sí, sí eso, está está claro. la pelota, eso está claro. Eso eh, está claro. Nacho, eh, te agradecemos ¿sí? la, la comunicación, lo mejor para este futuro que te toca como, como entrenador eh, y la, la seguimos pronto. Bueno, un abrazo grande. Ah, abrazo grande, abrazo grande. Nacho González, eh, ex entrenador de arqueros, eh, de Racing, con la etapa de su del día, hoy entrenador de fútbol, entrenador de Racing, por una fecha, pero entrenador al fin, eh, charlando un poquito eh, de, de este presente, de esta baja de Merlo y alguien que conoce muy bien este plantel, ¿no? Sí, totalmente. 11.45, vendemos y volvemos a ver.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 Genie Fabio. Cozini. Mm. Cozini Fabio. Gini. peluquería <risa> testite maldita suerte visita nuestro showroom en Joaquín B. González 465 y Bogotá 3196 o conoce nuestro catálogo en www.malditasuerteonline.com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 Akiro Bijú Akiro Bijú Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismo. 15 años. Comuniones. Novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijú Contacto 15 57 17 0516. Via mail a akirobillú.com. Claudio Machía. Su despachante de Aduana Amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352 7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une Colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empieza a participar. Facebook barra paso a paso racinguista. Email tap arroba hotmail punto com punto ar. Fabián Colucci.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 Queremos escuchar. Esto es Cantar. 11.49 minutos. Eh, tercer eh, bloque. O segundo, morri. Ya, estamos quedando atando más, ¿no? Estamos, estamos con poco tiempo. Ya que tenemos poco tiempo, lo tengo a Leo Paradiso en línea, enganchado. Vamos a escuchar cortito eh, dos partes pequeñas de la conferencia de Merlo eh, de hacer, eh, por, por la tarde-noche. Eh, escuchemos esta primera parte, donde habla de lo que él cree de cómo jugó Racing, ¿sí? Hablando de un partido fenomenal, lo escuchamos. Un partido donde jugamos contra el mejor equipo del campeonato. Y un gran equipo. Y bueno, fue un partido de ida y vuelta. Donde después del de, donde después del 3 a 1 nos pusimos una 1, 2 a 1 terminó el primer tiempo, después del 3 a 1 fue todo de River, ¿eh? perdón, fue todo de Racing. Y bueno, para, lo, lo más justo hubiese sido el empate. Pero bueno. Eh, el fútbol es así, pero lo importante es que, que Racing hizo un, un gran partido, jugó el fútbol, hizo un gran partido. Nosotros debemos jugar mucho mejor. O sea, uno, uno, intenta, uno intenta tratar de, de, de, de que el equipo juegue mejor, que tire... Bueno, pero a veces se puede, a veces no. El, el argentino es un fútbol muy difícil. Hoy, hoy, hoy pudimos tirar paredes, llegar al gol, que nos llenó de gol. Y bueno, un partido de, de igual, y hay partidos que... Pero o será, para mí Racing es un gran partido. Yo me hago responsable de eso, que Racing no juegue como, por ejemplo, todos los partidos como jugó hoy. Dejar resultado dejar resultados. Y bueno, pero, pero la intención es esa, tener un equipo sólido, agresivo, que juegue bien. Hoy Racing para mí es un partido fenomenal. Bueno, estoy eh, viendo, haciendo un análisis Merlo de lo que él cree que fue el partido. ¿eh? No, no coincido. No creo que haya Racing haya hecho un partido fenomenal, ni mucho menos, pero es la opinión del técnico. Eh, y ahora lo vamos a escuchar, eh, hablando de su continuidad, ¿sí? Porque la pregunta es que hay de Maduro. Veinte derrotas en el torneo. Eh, 12 son de él, eh. 12 de él. Eh, al preguntarle por su continuidad, Merlo decía esto. Estoy fuerte, hoy... hoy eh, bueno, hoy estoy... No, eh, escuchame, no es un día... A ver, hoy como estoy hoy, estoy preocupado, pero... Eh, Yo tengo fuerza para seguir luchando y petiéndole para adelante, que te tranquilo, eh, yo último aporte que nunca, nosotros somos los contratos y no sabemos hasta cuándo, es lo que decís con los dirigentes. Paradito buen día, buen día, ¿cómo anda amigo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, aquí estamos, eh, analizando un poquito lo que fue la derrota de ayer, sí. charlando con Nacho González, y bueno, queríamos saber, eh, un día después, más fríos. Con una semana larga, eh, o por lo menos de cinco días, eh, en el medio, con un partido que se viene en el cilindro, venías hablando hace unos días, vos, Leo, de esta intención de los dirigentes de tratar de evitar algunas cosas. El silbido del insulto de los jugadores iba a caer de Maduro, más una o sea, guerra sin ganar uh -huh. en bata, eh, pero el tema estaba detrás de Merlo, que se había bueno. insultado frente a Quilmes y querían evitar esto que se repitiera frente a Central. Entonces. Bueno. Voy a hacerlo lo más corto, conciso sí. y contundente entiendo? posible. Sí, porque tenemos ocho minutos. <risa> y porque además no tenemos mucho tiempo uh -huh. tampoco. Le, le pido al tío una no me mejor retorno, porque no te escucho bien, Diego. A ver, a ver ahora. Sí, sí es posible. A ver. Ah, te mucho mejor. Muy bien, amigo. <risa> eh, la realidad de Merlo es la siguiente. Eh, hoy le van a pedir, ya le pidieron, inclusive al presidente de Racing, a Víctor Blanco, a algunos dirigentes en una reunión para despedir a Merlo eh, en el día de hoy. Eh, hay algo que es una confirmación, que es un hecho. Eh, tómenlo así, eh, tómenlo como una confirmación. Merlo no va a continuar siendo un técnico de Racing una vez que termine este torneo. Eh, que se pueda adelantar esta decisión es una posibilidad y, y se puede llegar a en el día de hoy. Eh, repito, Marlo esto es confirmado uh -huh. Marlo no seguirá siendo el técnico de Racing más allá del partido con Godoy Cruz eh, e inclusive esta decisión se puede adelantar después de lo que ha sido o, un nuevo paso, en falso de este sí. equipo en el torneo la derrota ante River en el día de ayer habrá que ver a qué hora se reúnen no hay confirmación de, de horario ni de lugar para esta reunión uh -huh. de mesa chica donde se va a analizar el futuro de Marlo en esta semana porque lo otro sí. ya es un hecho consumado eh, veo, tengo un punto. Ah, sí. Lo otro es más allá de una victoria frente a Central y Godoy Cruz, ¿no? Más allá de dos victorias consecutivas, eh, la decisión que está tomada. Dirigente, hoy un dirigente de Racing me dijo, eh, no voy a dar el nombre, por supuesto. No, obviamente. Si ganemos 10 a 0 los partidos, no, no va a continuar. Digo por esto que hablaba Morris la semana pasada, de la retina, ¿viste? Digo que te queda en la retina... ¿Eh? Eh, por ahí les queda en la retina. No, pero igual sale. O sea, no, aquí La derrota del bueno. otro día fue, frente a Quilmes me parece que fue la gota de rebaso Es probable. La derrota no, frente pero a Quilmes. Quizás si Saja convertía ayer y dos victorias frente a Central y Ovey Cruz, la retina, como bien decías vos, sí, sí, les no. queda a los dirigentes la imagen de que este equipo. Ah, viste, y ahora empezó a carretear. Viste cómo empezó ahora. Y después termina lo que Pasó con su el día. Eh, Leo, entonces. Los bomba, ah, es bombazo sí. de paradiso esto. Esto es bombazo de paradiso. Confirmar que Merlo más allá de lo que pase el 18 de mayo será el último partido en Racing es un bombazo es raro para mí no sé es si que es raro, es un, por lo pronto es un bombazo no, es raro porque ¿Sí? se confirma esto del campeonato largo sabiendo bueno. que ahora Racing no se va más a la vez, no. vez con esto yo del no. campeonato largo no se va más a la bueno, vez. Vez. yo me tengo todo salido del aire muchachos lo bueno. que digo es que son horas decisivas y que el hincha de Racing esté atento a lo que pueda pasar en el día de hoy uh -huh. eh, como mucho al día de mañana uh -huh. pero yo hoy pongo en duda que Mar lo dirija el próximo sábado ante Rosario Central en Cangasarras. Ah ya este sábado vos decís que tal vez no, no, no dirija sí, el técnico. Sí es probable. acabo de decir sí. lo, lo no, no, que están por No no pero sea. bueno pensé que tal vez le iban a decir hasta el final del campeonato y. Eh, es pues una sí. posibilidad y la otra es que deje de ser el técnico entre hoy y mañana. Según lo, lo que decían los dirigentes. Eh, Leo, lo, lo hacemos extensivo mañana, ¿sí? Mañana vamos a seguir dale, con este tema. Dale, dale. Abrazo, abrazo grande, Sofra. abrazo grande. También está Martín Rubinstein, ¿eh? en línea. Martín, querido, buen día. Buen día, buen lunes, buena semana, ¿cómo les va? Como, ni buen lunes, ni buena semana, seguramente. Buen día, seguramente. Buen día regresar, sí. pero bueno, si quieres, formalmente les tengo que saludar. No, si quieres, no, no. está bien, está bien, yo también lo saludo formalmente. Faltan 38 días para Brasil 2014. Está, estamos bueno, pensando bueno, con Rubinstein, nuestro viaje al Mundial seguramente, a ver cómo, <risa> cómo podemos armar. Bueno. ¿Cómo, cómo armamos todo el octavo de final? Bueno, eh, Martín, bueno, querido, ¿qué tenías? Sí. Quiero completar lo que cuenta lo Leo Paradiso. sí. A mí lo que me dicen es que, a ver, lo que dice parece es cierto, Merlo no va a seguir siendo el técnico de Racing. A mí lo que me cuentan es que Mostaza se quiere despedir por lo menos el sábado de su gente, se quiere despedir del cilindro. Eh, esto es un capricho personal de él, uh -huh. como tuvo varios caprichos en este campeonato, sí. pero por supuesto que en estas reuniones puede pasar cualquier cosa. Uh -huh. eh, Blanco no tiene ganas de echarlo, Blanco tiene ganas de que termine por lo menos el campeonato, uh -huh. eso por un lado. Y por el otro que también ya es un hecho Totalmente consumado Con esto de que Merlo no va a seguir siendo el entrenador Es que Ya empezaron a llamar ¿eh? Ya No voy a dar nombres Porque por no. ¿Por no, porque Merlo todavía no ha dejado De ser el entrenador Igual el nombre, eh, Martín, el nombre más buscado está por cerrar con Newells ¿eh? Tan Ay, difícil no. que era Con tanta plata que había de por mes. ¿Cómo en la plata en Newell's, eh? sí, no. de Newells? Porque hablan de Garika el técnico más caro de la Argentina Y está por cerrar con Newells Digo, Maxi Rodríguez imposible imposible bueno. Eh, bueno, sí. bueno, yo le digo que el capricho de Mostaza O el último capricho quiere despedirse por lo menos de su gente El día del sábado ante central eh, Y está más que claro que, que no va a seguir siempre el entrenador Y ya los teléfonos empezaron a sonar Por supuesto que mañana vamos a eh, seguir contando Cómo sigue todo Porque esta reunión que, que habla Paraíso eh, puede llegar a su fin hoy, insisto, veremos si le dan eh, un, una chance más, por lo menos, no chance de que siga, pues no va a seguir siendo el técnico, sino esto de que se pueda despedir definitivamente con su gente, pero creo que la noticia del día la dio paraíso, y, y la confirmo, es que Montaño chamarlo eh, no va a seguir siendo el técnico de la academia, que es una pena. Martín, las vemos mañana, amigazo. Abrazo. Hasta mañana. Eh, qué bomba, tío, no, nos queda una tanda, ¿no, Tiongo? No? Sí, nos queda una tandita. ¿entramos? nos llegamos. Está muy complicada complicado nos queda un, un minutito nos queda digo eh, terrible bomba de paradiso de la mano de Rubinstein confirmando que Merlo más allá de los resultados de Central y de Cruz dejará de ser el técnico de Racing con la posibilidad también concreta esto está confirmado según Paradiso y Rubinstein está confirmado que Merlo le quedan 15 días en Racing con la posibilidad concreta después de la reunión de hoy entre dirigentes que nuevamente aquellos que no lo querían antes del partido con Belgrano de Córdoba, volveré a insistirle a Blanco y a Torres, que son los únicos dos que están respaldando esta situación, que corten esta relación entre Merlo y Racing antes del partido con Central. ¿Sí? Semana caliente nuevamente, veremos qué es lo que ocurre, Martín habla de un pedido de Merlo de despedirse del hincha de Racing el día sábado, creo que la única manera de despedirse de buena manera es ganando, Porque si pierde, por más que sepa todo el mundo que se va Van a insultar a todo el mundo otra vez ¿sí? Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y, y demás Semana caliente nuevamente, digo en Racing Y tendremos que ir hora a hora, día a día Para saber cuál es el futuro ¿sí? eh, Por lo pronto, Paradiso nos acaba de confirmar Que está marcado el futuro Que está confirmado que Merlo dejará de ser el técnico A partir del 18 de mayo Pero que esto se puede adelantar Unos días por lo menos. Oye, que ¿5? 5 de mayo. ¿Sí? Se puede adelantar 13, 14 días, 12, 10 días. Esto es racing, ¿sí? Y lamentablemente, en lugar de estar hablando de otras cosas, de entrar a una sudamericana, una libertadores de pelear el torneo, es como repetido esto también, ¿no? Sí, sí. Estar esperando... Por eso decía cuánto cuántos torneos de transición van, ¿no? Sí, cuántos torneos... ¿Cuándo se pondrán los pantalones largos? ¿Cuándo nos tocará vivir otro tipo de cosas? Como decís vos, basta el torneo de transición, basta el colchón de puntos, pero tenemos que también partir desde nosotros, los hinchas, ¿eh? a cambiar la mentalidad. Nosotros, los hinchas, también, no digo somos responsables, pero sí somos responsables de la mentalidad. Sí, ¿Sí? los caprichos también a veces. De no pedir y existir otro tipo de cosas. Los caprichos a veces generan también este tipo de situaciones, ¿no? Está claro. La edición de estos racing. Chao, tierno, gracias, amigo. Hasta mañana. AM 570